Continuamos en esto que es uno contra uno radio y realmente ya nos metemos a hablar de lo que fue la noticia del día de ayer porque Estudiante Concordia hizo historia nuevamente pero en este caso además consiguiendo el boleto ni más ni menos que a la final de la Liga Sudamericana luego de sacarle el invicto a Olimpia 15 Olimpia Kings que cuenta recordemos con viejos conocidos como Javier Martínez o Luis Maculo Rayon Freeman y Estudiante Concordia ya sin Tucker ni Ferrer le ganó 72 a 66 y con esto se metió en la próxima instancia de la liga sudamericana a pesar de que hoy estará cerrando esta primera semifinal enfrentando al local flamengo que perdió los dos perdió los dos partidos y justamente vamos a hablar con Leandro Vildosa para que nos cuente cómo están viviendo esto histórico que consiguieron anoche en Río de Janeiro hola buenos días cómo están eh, bien bien la verdad que muy contentos cayeron ya el... cómo cayeron de lo que consiguieron no no eso te iba a decir la verdad que todavía como que no caemos lo que conseguimos para el club más que nada por lo que es un club que es muy humilde así que eh, estamos muy contentos no caemos como es eh, como te digo en, en lo que logramos pero bueno hoy ya tenemos un poco de tiempo para festejar que enfocarnos a ganar el partido para tratar de tener localidad en la final bueno, no sé si habías conocido Brasil pero estos dos cuadrangulares disputados ahí me imagino que te hará volver ¿no? porque fue muy gratificante lo vivido en tierras brasileñas sí, ayer decíamos que eh, ojalá nos podría tocar un, un equipo acá en Brasil, pero bueno nos sienta bien Brasil eh, pero creemos que nos va a tocar Venezuela, así que sea donde sea vamos a tener que salir a ganar al final Lea tuvieron una están teniendo una gran racha en lo que es la Liga Sudamericana pero en la Liga Nacional les costó un poco en lo que fue este Super 20 eh, ¿por qué viste, crees que estuvo estas dos caras estudiantes? Eh, creo que en el Super 20 por ahí tuvimos muchos partidos que salimos mal que nos podíamos haber ganado tranquilamente Eh, creo que fuimos más eso nos sirvió mucho lo del Super 20 para venir a jugar acá aprendimos de, mucho de los dolores mejoramos en varios aspectos gracias a esos partidos que creo que por eso tuvimos ventajas sobre nuestro rivales ahora y, y bueno como te dije en el Super 20 los partidos que teníamos ganar los cerramos mal claramente hicimos muy buen juego le ganamos al rivales como San Martín eh, y, y al Regata que no es, no es poca cosa creo que con Salta teníamos para ganar los dos juegos en Salta y estuvimos ahí pero eh, no supimos hablar y aprendimos de eso y creo que acá en Brasil hicimos eh, no cometimos ningún error y pudimos ganar los juegos contanos Leandro un poco cuál es la clave no de este presente estudiante en la Liga Sudamericana que lo tiene como un finalista tal vez que no estaban en los papeles de nadie, no sé si de ustedes incluso pero bueno, se lo han ganado en cancha eh, contra durísimos rivales Sí, creo que la clave fue la intensidad defensiva. Todos nos felicitaron por la, por el hambre que tenía el equipo, por las ganas. Eh, creo que somos un equipo que no hay ninguna estrella, sino que somos todos eh, trabajadores que vamos venimos de atrás y, y bueno, la humildad del equipo sobre todo creo que fue la clave para conseguir esto tan importante. Alejandro, ¿cuáles fueron las palabras de Lucas Victoriano hacia ustedes antes de jugar este este partido que era decisivo para ustedes y después, ¿no, de haber conseguido esta gran hazaña? No, la verdad es que siempre Lucas nos transmite tranquilidad. Creo que él sabe mucho lo que siente un jugador y eso es bueno como es un jugador. Eh, nos transmite, entiende lo que vivimos nosotros. Por ahí sabe que somos muchos pibes y y trata de darnos la mayor tranquilidad posible eh, por ahí nos decía que juguemos que el partido lo íbamos a ganar defensivamente imponiendo eh, nuestro ritmo de juego jugando dentro, dentro de nuestra intensidad por ahí cuando estábamos ocho abajo creo que él y el cuerpo técnico nos transmitieron mucha tranquilidad y gracias a ellos también pudimos tener la victoria con qué expectativas llegaste acá a Brasil a Barrío Eh, de cara a lo que fue esta, estos dos partidos y bueno si te sorprende lo que es este presente eh, sinceramente eh, nadie se esperaba que estemos clasificados una fecha antes sobre todo a la final eh, vinimos a competir a a, a no respetar a nadie a tratar de obviamente hacer un buen, una buena fase una buena fase eh, y bueno sabemos que íbamos a ir paso a paso, primero se nos dio el piñero y bueno, dijimos ahora estamos uno por todo y, y se nos dieron el resultado, así que bueno, muy contento por esto. Bueno, y me imagino que además se ha festejado muchísimo en Tucumán, no solamente en Concordia, porque estás vos, estás Ceborreta y obviamente Victoriano como tucumanos eh, representando a esa provincia. Sí, la verdad que eh, mucha mucha gente de Tucumán festejó como el, creo que más gente de Tucumán que con estaba contenta, así que eh, bueno, solamente palabra de agradecimiento para toda la gente que nos llamaba, a mí y a Seba y estamos en la misma habitación, nos llamaba a toda la gente de Tucumán y, y bueno, es un orgullo representar a, a la provincia siempre, donde sea Bueno, y con Seba imagino una relación muy especial tenés, lo hemos hablado con Lucas Victoriano cuando destacamos la gran labor y cómo se complementan ambos, ¿no? Eh, Seba Resta es casi un hermano para vos Sí, sí, la verdad es que somos amigos muy chiquitos, jugamos en el mismo club, somos vivimos muy cerca, eh, es uno de mis mejores amigos, así que eh, es algo hermoso vivirlo con él, eh, compartir algo con un amigo así es algo único y bueno, muy contento por el presente que tiene él también. ¿Cómo se juega el partido de hoy? El último, pese a ya estar en la final la cabeza me imagino que inconscientemente quizás los hace aflojar un poco, ¿no? Sí, por ahí capaz que a eso también se relajan un poco, ya va no se relajan, pero no tienen nada que ganar y nosotros sabemos que tenemos que, que ganar, pues como te decía, para tener ventaja localía en la final que eso va a ser algo muy importante, ya que nosotros en Concordia por ahí no somos muy fuertes, así que sabemos que no tenemos que dejar pasar esta oportunidad que es única a diferencia de la temporada pasada se fueron varios jugadores Marín, eh, Giorgi, también tacker y Ferrer entre otros eh, te quedó el rótulo de lo que es ser el comandante del equipo por decirlo de alguna forma, vos te sentís así parte? Eh, si, sí, en principio Luca y Berl me habían dicho que iba a ser ese mi trabajo, tratar de, de contagiarlo más que nada de la defensa y bueno yo creo que el año pasado por ahí teníamos muchos jugadores de experiencia y yo cumplía otro rol pero creo que como te decía eh, somos un equipo de pibes que todos tienen ganas que eh, cualquiera puede estar en su noche pero básicamente eh, lo principal y lo primordial es de la, la defensa y la ganas que ponemos entre todos, con, eh, tapando los valores Siempre uno contra uno, hinchamos por los equipos argentinos y la semana que viene, eh, Quilme va a estar eh, en Marquisímetro, ¿no? en Venezuela disputando la segunda semifinal vos recién vaticinabas que creías que iba a ser Guaro finalmente el próximo rival, ¿cómo ves la próxima semifinal? Sí, eh, sí obviamente todos creen que es Guaro pero yo recién le decía al Seba que por ahí tiene puede dar una sorpresita así que bueno, estaremos pendientes de ver lo que pasa también nosotros nos conviene que pase Waldo por el tema de que clasificamos en la Liga de América así que bueno, veremos quién será el, el que pasa pero creo que él me puede estar, o, ocasionar mucho molestia ahí. ojalá haya final Argentina, la última y no te molestamos más No sé si escuchaste el, ayer a Messi Diciendo que si salen campeones del mundo Van caminando a San Nicolás ¿Vos qué promesas es si estudiante de Concordia gana dice, la liga ¿Quién ¿Cómo? ¿Quién dijo eso? Messi ah, <risa> <risa> no, bueno, no sé, yo me tiñe el pelo No sé, amarillo como Messi No, puedes ir caminando de Concordia Tucumán Es mucho, ¿no? No, no, mucho tal que tal, Por lo menos tres meses Bueno, listo. Queda entonces la, la la propuesta hecha, que si gana estudiante te tenís el pelo y lo veremos en uno contra uno. Gracias y felicitaciones por la gran campaña. Un saludo muy grande a todo el equipo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y les mando un abrazo grande. Bueno, está entonces la palabra de Andrubildos, uno de los Tucumanos de este estudiante de Concordia que hizo historia.